un ojo por el lado del, por el mundo de trabajadores y trabajadoras, en este caso, eh, personas que tienen eh, una tarea este, por ahí muy, que pasa desapercibida. Eh, estamos hablando de personas que se dedican a coser, a cortar, a tejer, que son este, personas que se dedican al bordado o incluso a las artesanías, modistas. En general, eh, ahora me va a decir, si me estoy equivocando mucho, Marta González, que es integrante del Sindicato Argentino de Trabajadores a Domicilios Textiles. Buenas tardes, Marta. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Marta, muchas gracias por atendernos, por prestarnos un ratito. Este, y bueno, fundamentalmente queríamos saber eh, de, de qué se trata este sindicato argentino que nos pareció bastante novedoso y vos nos vas a contar un poquito el recorrido que tiene el sindicato, ¿sí? Bueno, el sindicato se fundó hace seis años atrás en Mar del Plata. Mar de Plata está la sede central. Eh, en pocas palabras te puedo decir que un grupo de costureros y costureras domiciliarios, eh, pensando en esto de que eran utilizados por muchísimos fabricantes, por muchísimos diseñadores, veían que a la hora de, de su jornada laboral era poco lo que ganaban. Pensando en esto se acercaron a, a abogados laboristas y descubrieron que había una ley nacional vigente, votada, desde 1941, la cual registra el trabajo domiciliario textil donde dice que las costureras, los costureros, tejedores, tejedoras, quienes, eh, personas que trabajan en su taller, en su taller hogar, eh, trabajan para, digamos, para terciario, o sea, para, para fabricantes, eh, tienen todos los derechos como un trabajador en blanco. Aportes jubilatorios, eh, un tarifario de precios. Eh, desayunándose con todo eso, Se pusieron a la, a la voz, digamos, en la lucha de poder unificar a todos los costureros y costureras, enseñar la ley y luchar porque a pesar de que está votada y sancionada y está en nuestra constitución desde 1941, ningún gobierno nacional o provincial la ha puesto en vigencia, ni siquiera en la actualidad. Esto resultó novedoso para propios trabajadores y trabajadoras en su momento, Marta, eh, o entendí mal. O sea, descubrieron que había una ley... Este, que es la 12713. Sí, exactamente. De descubrieron que existía porque no tenían conocimiento hasta ese momento de la. Hasta de... ese momento no tenían conocimiento. Yo descubro a Mónica Basterrechea, que es nuestra secretaria general, es la que fundó el sindicato junto con 26 costureros y costureras marplatenses. Eh, la descubrí por sus videos. Ella justo estaba exponiendo, le habían dado un espacio. Y estabas poniendo la realidad de las costureras y costureros domiciliarios marplatenses mar en la Municipalidad de Mar del Plata. Te estoy hablando de hace cuatro años atrás. Ella siempre en sus videos y en sus publicaciones en Facebook y en las redes sociales ponía su número de teléfono. Entonces le escribí. Y cuando le escribí me dice, hola, qué tal, mucho gusto, no tengo a nadie allá en La Pampa, querés ser delegada. Bueno, le dije, bájate la ley y estudia y vamos a estar en contacto. Y así me uní al sindicato con esto es, desde su... con esto sí sí sí tal cual o sea es no no dejamos de sorprendernos eh, con el correr de los días y el paso del tiempo que hay costureras y costureros modistas modistos diseñadores diseñadoras bordadoras tejedoras que no sabían que había un sindicato ni que tampoco sabían que había una ley Mira, es impresionante porque estamos hablando de una buena cantidad de trabajadoras y trabajadores, Marta, ¿no? Sí, en la Argentina. Te podríamos, te podríamos llegar a decir que somos más de un millón quinientos mil. O sea, es mucho, es mucho, ya sacando la cuenta en, en tu propio barrio, Juan. ¿Cuántas costureras modistas habrá? Sí, sí, sí. O tejedoras. Y además este, está, estamos también conscientes de que existen muchos, numerosos talleres, Marta, en donde trabajadores y trabajadoras pueden llegar a ir a trabajar al propio taller o van a retirar laburo al taller y después lo entregan una vez que se hizo la tarea, ¿no es cierto? Por lo general sí, hay, hay fábricas y talleres que disponen, esa es una realidad, que utilizan la mano de obra eh, domiciliaria textil. Muy bien. Eh, el, el tema de la ley, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Porque la ley está sancionada, ¿desde cuándo, Marta? Desde 1941 desde el año 41, está eh, legislando el trabajo a domicilio, básicamente, ¿no es cierto? Sí. Eh, sí, sí. Lo cierto es que aplica perfectamente para personas que cortan y cosen, básicamente, y este, ¿cuáles son los afines, Marta? A ver, contanos para, para imaginarnos también a otras y otros trabajadores. ¿Afines el sindicato? Sí. ¿Por qué? Es, regrup es regruparnos eh, y... Conocer, hacer valer nuestros derechos, ahí tenemos tarifarios vigentes de, de precio sugerido de mano de obra, porque también es cierto que en la actualidad eh, no solamente, eh, digamos, somos silenciadas o invisibilizadas, digamos, dentro de nuestro oficio, eh, sino que también ninguneados en la hora de, de cobrar bien nuestro trabajo. Por ende, eh, hay tarifarios, esto todo hecho por paritarias en la asamblea entre nosotras, por el tema de la pandemia, imagínate todo por Zoom, pero no deja de ser un precio sugerido de mano de obra para que haya colegas que no ganen menos que, que lo que hay en los tarifarios, como precio sugerido. Después tenemos un tarifario que está aprobado por el Ministerio de Trabajo de confección de 100 prendas o más. Ese es el más utilizado, eh, lamentablemente en la actualidad, muy pocos son los fabricantes que lo cumplen a rajatabla. Eh, por lo general, y es sabido en todos lados, que hay colegas que ganan muchísimo menos de lo que hay en el tarifario. En cuanto, digamos, lo más eh, utilizado ahora, por lo cual es, estamos como más visibles dentro de nuestro rubro, que sería la costura de ropa sanitaria ropa laboral sanitaria, claro, sea claro. bata quirúrgica, sea barbijo quirúrgico, en fin, eh, todo esto, toda esta ropa eh, laboral sanitaria que es descartable digamos. Claro. Se volvió, este, sin lugar a dudas, también una especie de motor, Marta, para la actividad que también, sabíamos, este, estaba bastante golpeada en la Argentina. Específicamente, Marta, en la provincia de La Pampa, este, empezaste a laburar entonces como delegada desde, desde hace cuánto? ¿Cuándo te, se te ocurrió esto de la llamada? Y, y... Desde que me... Bueno, ahora... Como tres, cuatro años que me comuniqué con Mónica... Y me pidió ser representante y le dije que sí. Y te podría llegar a decir que hubo movimiento y, y digamos, eh, se acercaron varios colegas y empezamos a hacer un poco más movida la sede acá en la provincia a partir de la pandemia, a partir de marzo del año pasado. Muy bien. Eh, donde se sumó una colega más, eh, Gabriela Díaz, que es mi, es mi colega, es delegada promotora, Y actualmente hay afiliadas al sindicato de la sede pampeana de distintas localidades de acá de la provincia. Eh, ¿Tenés una idea más o menos de la cantidad, Marta? De, de... No, somos, somos muy poquitas, no llegamos a 100 afiliadas. Bueno, Igual, no, pero eh, es, en cercanía, es, importante, ¿eh? es importante ese número, sí es un eh? número. es un número importante, no, no deja, es obvio que no deja de ser importante, eh, en la cual trabajamos mucho en red, eh, somos muy solidarias, nos apoyamos mucho. La verdad, eh, y no solamente las afiliadas, también las, las personas que no están afiliadas, colegas que no están afiliados, que digamos que son adherentes a la causa y, y están siempre en contacto, continuamente en contacto. Eh, vas, vas arrimando el, la, el bochín y vas a, hablando cada vez más seguido de, pasamos de trabajadores a compañeras, a trabajadoras, sí. eh, son, la mayoría son mujeres, Marta. Te podría llegar a decir que sí, dentro de este oficio, creo que también como el de maestra, <ríe> dentro de la docencia, eh, hay más, eh, sí, el género femenino, pero sí tenemos muchos colegas varones. De hecho, en... ah, si te gusta la costura, Juan, te gusta de entrada. Claro. Tiene que gustar la costura. Eh, entonces, por lo general, en una, familia, eh, en una familia, en un taller hogar pequeño familiar, por lo general también participan los varones. Claro, claro. Por ese motivo hay, igual, de todas maneras, hay muchos, dentro del género masculino, hay, hay muchos compañeros, muchas compañías. Muy bien. Marta, ¿todavía no tienen sede? ¿O, o un local no, propio? Estamos, estamos en eso eh, a nivel nacional y varias provincias, al ser federal, ¿no es cierto? Varias, varias sedes de las provincias nos hemos acercado hacia CTA, lo cual nos ha brindado un apoyo grande, nos, ha, nos consideran un sindicato, nos, con, se, digamos, nos aplauden por la lucha que llevamos, conocieron a Mónica, conocieron a la mayoría de los delegados porque hicimos asamblea profunda también, eh, y estamos ahí, eh, seguramente en algún momento podremos, eh, nos prestarán un lugar para el cual nosotras, digamos, al público podamos atender a las afiliadas. Tanto yo como a mi colega Gabriela, eh, imagínate, tenemos nuestro taller hogar, así que nos, tenemos como un lugarcito como para atender eh, consultas y atender a las afiliadas, ¿no es cierto? Claro, claro. Marta, es eh, impresionante, me imagino que hay una serie de este, eh, trámites, burocracia, para que el, el sindicato tenga personería, eh, un, un, mare, un mar de, de papeles y de trámites. Este, sí, sin, sí. sin embargo, ten, tenés 100 compañeras y compañeros afiliados en la provincia de La Pampa. Este, ¿Qué hicieron? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hiciste, Marta, para que se acercaran las compañeras y los compañeros? ¿Convocaron a afiliarse de alguna manera? Eh, ¿Hubo conversaciones? ¿Hubo charlas? Sí, por lo bueno, lo primero fueron los grupos de WhatsApp, conectarse con los grupos de WhatsApp, creo que en cualquier rubro siempre hay un grupo de WhatsApp del rubro, digamos, y, y donde uno se contacta con gente del mismo rubro, capaz de la misma provincia o localidad, con los cuales nunca te viste. Claro. Empezó así, después eh, hicimos un Facebook, eh, bueno, la típica, hacer flyer, eh, contando eh, sobre la ley, contando que hay un sindicato, poniendo los números de teléfono de Gaby, el mío... Y así, digamos, se fue sumando gente. Y en el Facebook, tanto de esa, de esa talla, la Calapampa como en cualquier otra provincia o el de sede central, o la página web del Sindicato Argentino de Trabajadores a Domicilios Textiles y Afines, están siempre publicados los números de teléfono de todos los que somos delegados promotores eh, de la sede central, de la Secretaría General, de la Secretaría de Junta. Están todos los datos, las páginas web, los, los, los Instagram, digamos... Está todo a conocimiento de todo el mundo, al igual que somos uno de los... Sí, te puedo llegar a decir que es el único sindicato que publica y, y da a conocer a cualquier persona los tarifarios vigentes. Muy bien, es, es sumamente importante, aunque además este, nos imaginamos, Marta, que hay, hay algunas dificultades ¿no? en el mundo del trabajo, eh, con la patronal, con el tema de los salarios, de la, del pago que percibe cada trabajadora, cada trabajador, eh, nos imaginamos que tenés una buena cantidad de trabajo junto a tus compañeras y compañeros por delante, Marta, y bueno, nos alegra mucho, por supuesto, que esté germinando una representación que es más que digna, por supuesto, y, y que es bien merecida por todas las trabajadoras y trabajadores a domicilio. Vos específicamente, Marta, eh, ¿qué, qué, ¿qué le haces? ¿A qué le entras? ¿Cuál es el fuerte tuyo? Eh, lo mío, los arreglos. Soy más costurera, digamos. Más costurera. más costurera y artesana textil que, que digamos, que modista. Muy bien, ahí está una de las de, definiciones, este, porque son, esto, esto engloba a distinte, distintos tipos de trabajo. Está, está muy interesante, Marta, esta, esta, esta actividad que han encarado y bueno, te agradecemos por este rato que tuvimos para, para conversar y ya que es una actividad gremial y tenés trabajadores y trabajadoras representados ahí, seguramente les vamos a volver a convocar y les vamos a volver a dar aire a, a, al trabajo de ustedes Cuando, cuando corresponda, cuando esperamos que no sea por conflictos, este, no. por supuesto, y, y, que, y que tengamos novedades de algunos logros que vayan consiguiendo desde este sindicato. Marta, muchísimas gracias. Tenés el micrófono no. a disposición, eh, si querés agregar algo más, recordar o volver a convocar a quienes por ahí realizan estas tareas y no saben de la existencia del sindicato. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el espacio, Juan. Y a quien esté escuchando, seguramente se crió con una abuela costurera, con una mamá costurera, ¿por qué no también con un abuelo, un tío eh, costurero modisto sastre? Hay un sindicato, hay una ley que nos representa. Hay un sindicato que hace la voz, una muy buena secretaria general, Mónica Basterrechea, que es la cabeza y la fundadora de todo esto. Si me estás escuchando, pasate por la página web del sindicato nacional argentino, de trabajadores domiciliarios, textiles y afines. Hay un mundo de gente que te va a dar la bienvenida. De ella, muchísimas gracias, Radio Kermis. Gracias, Marta. Que tengas buena tarde. Igualmente. Bueno, ahí está. Mirá qué lindo, qué, qué bueno, porque yo digo qué lindo y qué bueno porque me sale la sensación ¿no? de, de que está ocurriendo algo bueno.